Pues ya estamos aquí, una vez más, después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas, y vamos a meternos con una noticia de la comarca que, bueno, a primera vista puede parecer sencilla. Sí, pero que tiene miga, ¿eh? Tiene mucha miga, sí. Esconde un modelo de gestión que a mí me parece, vamos, muy ingenioso. Totalmente. Estamos hablando, para que nos situemos, de una iniciativa de la Diputación de Granada sobre bienestar animal. Ajá. La información, por cierto, viene de un artículo de nuestros compañeros de la redacción que está publicado en la sección Noticias Comarca Alama enalama.com, claro. Eso es. Y conocen pero que muy bien. Uf, y tanto. Que cumplir con la ley de protección animal es es complicado y sobre todo es muy caro. Exacto. Y aquí es donde, como decías, la cosa se pone interesante, porque la diputación anuncia una inversión sí, de más de 125.000 euros. que a ver, el número ya es potente. Es una cifra considerable, sí, pero lo que es realmente clave. Es a dónde va ese dinero. Y sobre todo, cómo se va a usar. Porque esto no es no es dar una subvención y ya está. Ahí, ahí has dado en el clavo. Ese es el núcleo de todo. El programa está pensado para 107 municipios. ¿107? Sí, de menos de 20.000 habitantes. Lo que, por cierto, incluye a todos los de la mancomunidad de la comarca de alama O sea, todos los de aquí. A todos. Y en lugar de darles el dinero directamente, lo que hace la Diputación es financiar un convenio para que estos ayuntamientos trabajen a coste cero... A a coste cero. A coste cero, con el Colegio Oficial de Veterinarios de Granada, con colvet O sea que… A ver si lo he entendido bien. A ver… En lugar de que cada pueblo tenga que pues buscarse la vida, contratar expertos, formar a su personal desde cero, que es un lío tremendo, la diputación les da como un acceso directo a toda la infraestructura y el conocimiento de los veterinarios que ya están colegiados. Precisamente, es como externalizar el problema a los que ya saben de verdad cómo solucionarlo. Claro, un modelo de colaboración público-privada que parece muy muy eficiente. Lo es. Piensa que para un ayuntamiento pequeño, solo crear un registro municipal de animales, Uf. comprar los lectores de microchips, formar a los funcionarios. Puede ser un quebradero de cabeza, logístico y económico. Totalmente. Y con este convenio, pues es Colbet quien se encarga de todo eso. Vale, y eso digamos que cubre a las mascotas registradas, a los animales de compañía. Sí. Tarios, ¿cómo abroda el plan este tema? que es el más complejo? Pues mira, de una forma muy directa, el convenio incluye el suministro gratuito de microchips para identificar a los gatos de las colonias. Ajá. También las vacunas antirrábicas y la desparapulación a situación. Y lo más importante, se basa en aplicar el método CR. Captura, esterilización y retorno. ¿Eso mismo? Y esto es fundamental explicarlo, porque es muy importante. No se trata de eliminar las colonias sin más, que ya se ha demostrado que es que no funciona. No, para nada. Es ineficaz. Porque si quitas una, viene otra colonia y ocupa su lugar. Es un ciclo sin fin. Claro. La idea es gestionarlas, pero de una forma ética, para que pues eso, para que no crezcan sin control. Exacto. El método CR ataca la raíz del problema, que es la reproducción descontrolada. Y no se queda ahí, ¿verdad? No, no. El programa también incluye la formación. Y esto es muy interesante. Se forma tanto a los cuidadores voluntarios de esas colonias, que son una pieza clave... Importantísimos. ...como a los veterinarios locales que vayan a aplicar el protocolo. Al final, se crea una red de conocimiento y de acción. El presidente de colvet Francisco Cerzuela, lo decía muy claro en el artículo. Sí. Decía que esta gestión previene la superpoblación y, claro, los problemas de salud pública que vienen asociados. Y el diputado Antonio Mancilla también hablaba de un doble objetivo... ¿no? Proteger a los animales por un lado y reforzar la salud pública por otro. Parece que todas las piezas encajan. Es que es una visión integral. No se ve el bienestar animal como algo aislado, sino que se conecta con la salud de toda la comunidad. Y se busca que Granada sea un referente. Justo. Al estandarizar la gestión de las colonias y el registro de mascotas en toda la provincia, pues se crea una hoja de ruta muy clara para municipios que por sí solos lo tendrían muy, muy difícil para llegar a este nivel. Entonces, si lo resumimos, Más allá de la noticia en sí, lo que tenemos aquí es es un posible modelo a seguir, ¿no? Yo creo que sí. Una administración superior que no solo pone el dinero, sino que crea un puente, una conexión entre los municipios pequeños y un organismo experto. Para solucionar un problema común de forma, pues eso, estandarizada y eficiente. Ese es el gran titular, sin duda. Sin duda. ¿Un paso decisivo que dota de herramientas reales a los que más las necesitan? Pues mira, con esa reflexión lo dejamos por ahora. Perfecto. Ya estamos preparando más análisis de las noticias que que sigue elaborando la redacción de Alhama.com Así es Y como siempre, todo bajo la atenta mirada de Juan Cabezas En la dirección y el control técnico Que ya nos da paso para la salida Hasta la próxima Radio alama en internet Y Alhama.com Información para compartir